e A todos, que Dios en el g u a r d os bendiga. Puedes sentar, amados. como e o Como hemos leído la porción de la pasada de esta semana, se llama Emor. Ah, p e r a Eh, está ubicado, como ya vimos, en el l e v í t i c o b a i capítulo 1,、eh, perdón, capítulo 21, del 1 al 24, capítulo 24 ¿no? al 23. Tomando como inicio el primer versículo, Pasur, Dice y dijo el Eterno a Moisés: Habla a los c u a n í n a los sacerdotes, hijos de a d r ó n y les dirás: Por un muerto entre su pueblo no se, imp no se impurifique. El Eterno en esta porción. Instruye a los Juanín, a los sacerdotes, el respeto del servicio que harían para él y da instrucciones de quiénes e r á n las personas aptas para prestar ese t servicio. Personas aptas para prestar ese t servicio. La lectura del Vieja de a conocido comúnmente como el Nuevo Testamento, se encuentra en 1 Pedro, 1 capítulo 1, versículo 13, al capítulo 2, versículo 10. Esta sesión, esta porción del Vieja de a Del Pacto Renovado, el apóstol s i m ó n Jefas, Pedro, afirma lo que previamente había sido revelado por medio de Moisés, tomando la cita de Levítico 19:2: se Santos, porque yo soy santo. En esta s e c c i ó n de la Torah, Pedro nos explica algo sumamente poderoso que deseo llamar vuestra atención. Como ustedes verán, existen. Existe una relación muy íntima y profunda entre la lectura que i e i m o s la lectura de la Torah, el Jaftará, que es o l o profeta, y el viejo de la s el Nuevo Testamento. Existe una relación muy íntima. Sin ellos tres, no tenemos todo el consejo mesiánico. No tenemos toda la idea mesiánica. Pero, que f a s nos e x p l i c a r á algo sumamente importante para los herálditas del nuevo pacto, de la nueva alianza. Me refiero a la manera como opera nuestra purificación. Nuestra purificación interior. Vamos a leer cuidadosamente el 1 de Pedro, e capítulo 1, versículo 22 y 23. La Torah está escrito lo siguiente: Puesto que en obediencia a la verdad habéis Purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos uno a otro, s estrenablemente, de corazón, pues habéis nacido de nuevo, uno、eh, no de una simiente c o n j u n t i b l e sino de una que es incongustible, es decir, mediante. La palabra de Adonai que vive y permanece. Amén. El apóstol Pedro está recordándonos que somos una nación llamada a ser santa, es decir, única, apartada exclusivamente d Para Jacob. r a El programa original de nuestro padre Celestial para Israel es que todo Israel fuera un sacerdote, un levita. Eso lo podemos ver en el libro de Shomor, Ésolo ¿no? 19:5 y 6. El sacerdocio. Fue introducido como un paréntesis luego que el propio pueblo, pueblo rechazara su función sacerdotal y le p i d i a m o i s é s que lo represente ante Adonai, según Hechos 20, 18 y 19. Ahora, En el pacto renovado, en el Viejarachá, por medio de y e s u a j a m s í a por medio de Jesucristo, aquel programa inicial tendrá cumplimiento. Miremos detenidamente, primero de Pedro 1, 22, habiendo purificado, viste, Habiendo purificado, cuando usted se encuentra amado con esta palabra purificado, purificar, purificación, usted está en presencia de algo sumamente importante. Permíteme explicar esto con algún detalle: purificación. Se refiere al ritual de lavado con agua para remover cualquier impureza ceremonial antes de realizar cualquier acto religioso estableciendo en la establecido en la Torah. Existen tres tipos de p u r i f i c a c i o n e s con agua. Primero, completa inmersión, como la g e n o r a c i ó n e hicimos hace un, un tiempo atrás. Segundo, el lavado de las manos y los pies. Y tercero, el lavado de las manos. Así que antes de realizar algún acto religioso, antes de realizar el c u l t o Tiene que venir la purificación. ¿Cuántos están conmigo? Miremos un momento lo que dice Pedro en capítulo 2, 4 y 5, que fue la porción que le dimos hace poco, hermano Leví. Dice: Y viviendo en Y viniendo a él, como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de h a s h e m también vosotros, como piedras vivas, se edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yer por medio de Yeshua el Mesías. O sea, ven los elementos que están presentes aquí. Primero tenemos la casa espiritual. Como casa espiritual. Segundo, está sacerdocio santo. Tercero, sacrificio espiritual. Y como cuarto punto, está por medio de y e s h a el Mesías. y e h a es Mesías. Jesucristo e l Mesías. p e r m í t e m e mostrar un punto de interpretación bíblica. Sumamente importante, y es esto: el Señor nos da lo natural para entender lo espiritual. El Señor nos da lo natural para entender lo espiritual, lo que o c u r r e en el mundo natural. Encierra grandes verdades del mundo espiritual. Ustedes se acuerdan del ejemplo que yo coloqué la semana pasada, de la porción que decía el gorrión y la golondrina, ¿verdad? Que vuela, n y que en el fondo había un secreto realmente. Cuando hablamos ¿verdad? de las maldiciones, ¿Se acuerdan? Algo de la naturaleza reflejado en lo espiritual. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Vayamos a 1 c o r i n t i o 15:46, que dice: Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, Lo natural, luego lo espiritual. ¿Qué es lo primero? ¿Lo espiritual o lo, o lo animal? ¿Lo espiritual o lo natural? Lo, lo, lo natural. Primero es lo natural, luego lo espiritual. Así pues, el mundo natural o natural. Nos permite comprender el mundo espiritual. Si miramos el mundo natural con los ojos de la fe, comprenderemos las verdades espirituales de un mundo que nos es totalmente desconocido. Un mundo invisible, el mundo invisible de Jacén. Un mundo que nos es totalmente desconocido. ese es el mundo, d el Hashem, mundo invisible de Dios. ¿Cómo aplicó esto Yeshua? ¿Cómo aplicó esto Jesús? Vayamos a Yoharán, capítulo 3, versículo 8 y el 12. Está escrito lo siguiente: El viento s o p l a de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de espíritu. El versículo 12 dice: Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creéis si os dijere la celestia? s Yeshua toma aquí una figura del mundo natural, que todos conocemos bien, el viento, para explicarnos una realidad del mundo espiritual en el cual todos somos analfabetos. E ignorantes. Jesús dice: de la misma manera que ustedes experimentan el viento sin verlo, así ustedes podrán experimentar el poder del p i c o Santo sin verlo. En otras palabras, El Señor creó el viento natural para que podamos entender, que podamos comprender el viento espiritual de Arrúa a Codés. Por consiguiente, si miramos el mundo natural con los ojos de la fe, podemos comprender verdades del mundo espiritual. Que es el mundo natural de Jacén. e l c o c h e esta madre. l mundo de Jacén, el reino de Jacén, es un reino invisible y sobrenatural que permanece a una dimensión espiritual desconocida para nosotros. Por tal motivo para comprender el mundo invisible de Dios, Él, no, Él nos creó un mundo visible. Pero lo grande no es el mundo visible, y este es grande. Lo verdaderamente, lo verdaderamente grande es el mundo invisible. Pero lo natural Nos permite comenzar a comprender y a relacionarnos con lo e s p i r i t u a l Miremos un momento cómo Jesús usa este principio. Leamos en Mateo, capítulo 13, 31-32. 13, 31 y 32 dice: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mortaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de t o s Todas las semillas, pero cuando pero cuando ha crecido ese mayor de las hortalizas y se hace árbol, q de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bájame el. el Miremos también el caso de Johanán, Juan, capítulo 12, versículo 20 al 24, dice lo siguiente: Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos Pues se acercaron a Felipe, que era de b e r s i d a de Galilea, y le s rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y y o dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se d i r i g i e r o n a Yeshua. Yeshua les, le respondió, diciendo: Ha llegado. La hora para que el Hijo,、eh, no lo pongo todavía, para el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo? Opera el milagro de la germinación en el mundo natural. Se siembra una semilla en la tierra y, debido a los factores de calor, humedad, acidez, en fin, etc., é t e r a una Muerte ocurre. La semilla se desnuda lentamente, pierde su cáscara protectora y sucede un milagro. Cuando todo lo que envuelve a la semilla se desintegra, la vida escondida de en la semilla surge. Germina y brota allí un árbol que contiene miles de semillas. ¿Cuánto entiendo lo que pasa en el mundo natural? Es lo que estoy explicando. ¿No entiendes? ¿O lo vuelvo a explicar? Amén. No,、bueno, como somos de ciudad. Entonces no entendemos mucho de agricultura, porque aquí tenemos gente que ha tenido terreno y ha sembrado. Así que. Yeshua dice: así me ocurrirá a mí. Yo soy la simiente, debo morir, debo bajar allá. Extrañas de la tierra, pero cuando me levante el fruto que se da de mí será como dije a Abraham, como las estrellas en el cielo y como la arena de las m a r a m é n Miremos cómo el j a v i e el apóstol Pablo. Saúl, conocido como Pablo, usa este principio en 1 Corintios 15, 35 al 49. Vayamos y l e a m o s 1 Corintios 15, 35 al 49. Pero algunos dirán, pero algunos dirán, ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué c l a s e d e cuerpo vienen? Nación, lo que tú siembras no llega a tener vida, sin antes no muere. Y lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero a d o n a l le da un cuerpo como él quiso y cada semilla su cuerpo, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, Y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, terrestres. Pero la gloria del de celestial es una, y la del de terrestre es otra. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de l a e s t r e l l a Pero una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo combustible, se resucita un cuerpo incongustible. Se siembra en la soja y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho. Alma viviente, el último Adán, el espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, no es primero, sino el natural, luego e s p i r i t u a l El p r i m e r hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. ¿Cómo es el terrenal? Así son los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, t r a e m o s también la imagen del celestial. Una de las. Una. Perdón, usted. Es u n a de s u s frutos、eh, que ha resucitado de la resurrección de Yeshua. Usted tendrá que morir también algún día. Usted tendrá que ser sembrado en la tierra. En Javi Saúl Pablo dice: Lo que tú siembres no, no se v i i f i c a si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de e s t r i g o o de otro grano. Ponme la, la lámina. Mire, mire la pantalla. Esto, esta es una semilla, o son semillas.、Pero、pensemos que es una semilla. Traté de buscar una semilla bien bonita, pero bueno, es la mejor que conseguí. Ahora, mire esto, otro. Es la misma semilla. Luego de resucitar, de su germinación. ¿Cuál es la más hermosa, la anterior o esta? Esta, sin duda, ¿verdad? Mire los colores, e s c o g í el color que más le gusta a mi esposa, el morado. Mire las tensiones, llena de clorofila, En fin, para purificar el aire, d a n d o más oxígenos. En fin, ¿lo ven ustedes? Amén. Lo más hermoso suyo no es lo que usted tiene ahora. Usted es como el grano de la semilla anterior, feito. Es lo que tendrá luego que usted resucite. Lo natural nos es, da, nos es dado para que entendamos lo espiritual. Ya lo pueden quitar. No hay contradicción entre lo natural y lo espiritual. Pero sí hay diferencias. El rabí, Saúl, Pablo, dice algo sumamente místico para enseñarnos esto. Veamos, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Está escrito: No mirando nosotros, Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Oyó lo que dijo Pablo? Lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. ¿Cómo usted puede ver lo que no se ve? ¿Cómo puede lo que no se ve? Pablo dice, mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo usted puede mirar lo que no se ve? Por los ojos del Espíritu. Por los ojos de l Espíritu. Así que como usted. Tiene los ojos en su cuerpo físico, así usted tiene el don de la vista en el cuerpo espiritual. ¿Cuáles son los ojos de su espíritu? ¿Cuáles son los ojos de su espíritu? La fe. Por medio de la fe usted puede ver lo que no se ve en el mundo natural. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Pablo dice: por fe andamos, no por vista. Bien, el principio que vengo tratando. De enseñar es este: lo natural nos ayuda a comprender lo espiritual, lo natural nos permite comprender mejor lo espiritual. ¿Cómo aplica esto a la porción correspondiente a esta semana? b e l e Shabbat. Así es. ¿Cómo aplica? e l c u c h o Hay dos templos, un templo natural y un templo espiritual. Hay dos sacerdotes, uno natural y otro espiritual. Ambos operan juntos, están íntimamente. Relacionado. Cuando usted r e conoce esto y lo separa, usted no v i v í a en armonía interiormente, interior. Usted v i v í a en conflicto. Eso es o que m u c h o nos pasa. Lo natural no puede usurpar. Lo espiritual y lo espiritual no puede usurpar lo natural. Al momento cuando usted conoce, desconoce esto, usted comenzará a vivir en serias contradicciones i n t e r i o r s Usted tiene que vivir en ambas dimensiones apropiadamente. Cuando el d o ocurre, entonces hay paz, hay armonía. No me viene feo. ¿Por qué me viene así? ¿Quién está conmigo hasta ahora? Así que hay dos templos: uno que se ve y que opera en el mundo natural, y otro que. No se ve y que opera en el mundo espiritual. Hay dos sacerdotes: uno que se ve y que, y que opera en el mundo natural, y hay otro que no se ve que opera en el mundo espiritual. Hay dos sacrificios: uno natural y otro espiritual. Hay dos sumos sacerdotes, uno natural y otro espiritual. Veamos qué nos dice en el primera de Pedro, 2:4 y 5. Dice lo siguiente: acercándonos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, m á s para Elohim, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer s e r v i c i o espirituales, p i i r t u a l a c e p t a b l e Para el h i i r por medio de su jamásía. Pero jefas, jefas menciona varias cosas aquí. Dice que somos piedras vivas. Eso nos habla del templo espiritual, del cual el templo natural es su. Eh, contrapartida en el mundo natural. En efecto, en efecto, en efecto, jefa dice edificados como casa espiritual. Así que, de la misma manera que, como comunidad mesía, tenemos un, este templo. Exterior, aquí está Knesset, e a sinagoga, este edificio natural. Nuestro cuerpo es también un templo. Porque estamos muy convencidos. No estamos convencidos. ¿Cuánto me entiende o d lo que estoy hablando? A m e me quedo por aquí y uno por aquí, e s t o por acá. Sigamos. Pedro dice que somos sacerdotes. ¿Cómo? Santos. Ayúdeme. Sacerdotes. Así como en el mundo natural. Tenemos sacerdotes y levitas. Así en el mundo espiritual, cada uno de nosotros es un sacerdote, es un levita. Amén. Amén. Sigamos. p e r o dice: para ofrecer sacrificios espirituales, así como en el templo. Natural, había que ofrecer ofrecer sacrificios que pertenecen al mundo natural. Se ofrecían ovejas, bueyes, toros, harina, frutos de los árboles, en fin. Así también, en el templo espiritual, hay que ofrecer sacrificios que pertenecen al mundo espiritual. ¿Cuántos me siguen? Sigamos. Así como en el templo natural hay un sumo sacerdote por medio de quien las ofrendas son traídas y presentadas delante del Señor. Así en el templo espiritual hay un sumo sacerdote por medio de quien Ofrecemos nuestro servicio espiritual. Y ese es Jesús, el m e s í a A Jesucristo. Es nuestro gran c o i n c d o r nuestro sumo sacerdote. Escuchen: no hay contradicción entre el mundo natural y el mundo espiritual. No hay contradicción, hermano. sino relación、Bien. es decir, para poder operar en el mundo espiritual no tengo, que, no tengo ni que negar ni pisotear lo natural sino todo lo contrario, partiendo de lo natural me proyecto a lo espiritual、Bien. lo natural Me es dado para que sea como operar, para que yo pueda operar en lo espiritual. ¿Por q u e es importante que diga esto, amado? Para no caer en el error de los filósofos griegos que separaron lo natural. De lo espiritual. Y pensaron que lo, que lo natural era malo e insidioso y que solamente lo espiritual era lo válido y útil. No hay tal cosa, amados. No hay separación entre lo natural y lo espiritual. Aunque diferentes, no están separados, sino relacionados. Así que dentro de usted mismo hay valores naturales y valores espirituales. Valores que, que se ven y valores que no se ven. Por ahí dice: Yo veo. cara No veo corazones, obviamente. ¿Verdad? Entonces, estas realidades visibles y realidades invisibles en perfecta relación, en perfecta armonía. Para que usted pueda vivir una vida en armonía. Cuando, como, como usted vive, Como usted vive en el mundo natural, usted expresa los grandes valores espirituales por medio de los valores naturales. Así que tenemos nuestro cuerpo natural para que recordemos que por dentro somos un cuerpo espiritual. Tenemos un templo natural que se corresponde con nuestro templo espiritual. Tenemos un sacerdocio natural que se corresponde con un sacerdocio espiritual. Y así también los sacrificios espirituales, los naturales, corresponden, se corresponden a los. Sacrificio espiritual. Tenemos un sumo sacerdote natural que, coge, que se corresponde con el sumo sacerdote espiritual. Y así como todos los sacrificios en el templo natural son traídos al sacerdote natural, así los sacrificios en el templo Espiritual son ofrecidos por medio de Jesús a Mesías, quien es el sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuántos están conmigo? De la misma manera, antes de oficiar algún servicio oculto en el templo natural, el sacerdote tenía Que purificase con agua. Así también, antes de oficiar algún servicio o un culto en el templo espiritual, el creyente tiene que purificarse. p i e n e la pregunta: ¿con qué rabino? Hay dos cosas que operan juntas para que esta purificación. Sea posible. ¿Cuáles son estas dos cosas? Si miramos al sacerdote, al sacerdocio, natural, comprenderemos el espiritual. Vayamos a la natural primero y luego al espiritual. ¿Le parece bien? Vayamos entonces al libro de s h e m o t Éxodo ¿no? 29. v e r s í c u l o d cuatro, donde está escrito. o p e r m i s Versículo 4, ¿no? capítulo 29, dice: Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo s lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirá a Aarón la túnica, el manto de Elifón, e l fort, el fort Y el pectoral, y le c e n i r á con el cinto de d e f o u l t y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la cabeza pondrá la diadema santa, luego tomará el aceite de la unción, y lo, de, y lo derramarás o b r e su cabeza, y le ungirás. Aquí hay dos elementos donde dice é n f a s i s levantando la voz: el primero, purificación con agua, versículo 4. Y en el versículo 7 está la palabra unción con aceite. Así que los dos elementos que se usan para la purificación. De sumo sacerdote y lo natural son agua y aceite de unción. Pero hubo un tercer elemento, y eso lo vamos a ver en, en el capítulo 29 de Shemot, capítulo 29, 19 a 21, que dice lo siguiente: Tomará. Luego el otro carnero y Aarón y sus hijos p o n d r á sus manos sobre la cabeza del carnero y matará e l carnero y tomarán de su sangre y la p o n d r á sobre el óvulo de la oreja derecha de a r ó n óvulo, sobre el óvulo de la oreja de sus hijos. Sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociará las sangres sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón. Sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre la vestidura de esto, y él será santificado, y su vestidura, y sus hijos, y, y la vestidura de sus hijos con él. ¿Cuál es el tercer elemento? Sangre. Amén. Así que para el sumo sacerdote, para que pudiera ser iniciado, En el sacerdocio le debía experimentar una purificación triple: primero con agua, segundo con aceite de ilusión y tercero con sangre. Una vez que estos tres elementos hubiesen hubieran estado presentes, Arón quedaría así a p t o para ministrar al Señor. Ahora bien, esta agua y e s t a aceite y esta sangre se usaba una sola vez y para siempre. A partir del momento en que Aarón y sus hijos recibieron esta purificación ritual, el agua, la unción, con este aceite e unción y con la sangre, ya no tuvieron que hacer más. Fue de una vez y por todas así q u e d a d o consagrado como sumo, sumo sacerdote y como sacerdotes. Ahora bien, esto no significa que no tendrían que no vendrían no más purificaciones y más unciones. Vivieron más, pero esta purificación. En agua y esta purificación con aceite de unción fueron las iniciales que lo indujeron permanentemente al sacerdocio. Esta purificación en agua y aceite de iniciales no fueron para ofrecer sacrificios, sino para militar lo s o Sacrificios. e s o me está recuerdo. c u a n d o a mi persona, a mi esposa, nos hicieron la s i m i j á Aire mayor que yo vino y hizo lo mismo. Echó aceite de unción en nuestras cabezas. Y esta es unción. Para ser rabino, no por ahora y mañana no, no, es para siempre. Después vendrían otras otras purificaciones, pero no como la primera que fue permanentemente. Después vendrían otras s o l u c i o n e s ¿verdad? ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Hashem permitió en el, esto en el mundo natural? ¿Por qué el Señor permitió esto en el mundo natural? Para que comprendiéramos cómo opera el sacerdocio en el mundo espiritual. Recuerden los tres elementos que propiciaron la iniciación de Aarón al ministerio de tabenáculo natural para ser ministro natural. ¿Cuáles fueron estos tres elementos? La sangre del, del animal, el agua de la purificación y el aceite de la unción. Bien, para que usted sea iniciado en el misterio del tabernáculo espiritual, para que usted venga a ser un sacerdote del templo espiritual, usted necesita las tres cosas que fueron dadas en lo natural para el sacerdote natural. Usted necesitará entrar en contacto con una sangre especial. Usted necesitará entrar en contacto con una agua especial. Usted necesitará entrar en contacto con un aceite especial. ¿Están conmigo? Vayamos a ver q u es lo que v a Volvamos a Pedro, primera de Pedro, 1, 18 y 20, al 22. Primera de Pedro, que esfas, 1, 18 al 22. Quizás hoy me entienda un poquito más, no, 10 minutos más, quizás. No mucho. Dice la palabra: sabiendo que f u i s t e s r e s c a t a d o de vuestra vana manera de vivir, al cual r e c i b i s t e s de vuestros padres, no con cosas combustibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha. Y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de, de vosotros, y mediante el cual creéis que Adonai, creéis en a d o n a quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Para, para que vuelta fe y esperanza sean en, en Hashem, habiendo p u r i f i c a d o vuestras almas para, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amamos unos a otros, e x t r a ñ a b l e m e n t e Corazón puro.、Bueno, Agitad los tres elementos. Agitad los tres elementos. Primero, en el versículo 19, está la sangre. ¿Qué sangre es esta? La sangre preciosa del Mesías. Segundo, está en el versículo 22, está el agua. La obediencia a la verdad. El agua es la verdad. ¿Qué es la verdad? Dejemos que la escritura nos diga qué es la verdad. Vayamos al Salmo 119, versículo 142 y el 160. El 119, 142 nos dice. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. El 160 dice: La suma de tu palabra es verdad, y el eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Y qué nos dice Johanán? Juan 17:17. 17? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, dice, tu palabra es la verdad. Mira lo que dijo Yeshua también. Yeshua dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua es la verdad. Lo que Yeshua dice es que, como agua que purifica. Juan, Diosdán, 15:3, que dice: Ya vosotros estéis limpio s por la p a l a d a que os h e dado. Ya estéis limpio s por la p a l a d a que os h e dado. Ajá, ¿y ¿Cómo opera esto? ¿Cómo se desarrolla esto? Están por ahí yo, t a m i i é n tomando nota. Permíteme explicar: ¿cómo opera esto en el mundo espiritual? Para venir a ser un sacerdote de los bienes venideros, usted necesita ser purificado con la palabra. La fe viene por oír, y al oír la palabra de h a s h e m Cuando usted oye la palabra y la cree y la recibe en su corazón, esta palabra tiene el mismo efecto en su espíritu que el agua natural en el cuerpo físico. ¿Me está entendiendo? Así como el agua. Natural, limpia el cuerpo físico y saca la impureza del cuerpo físico, así la palabra de Dios limpia y purifica el cuerpo espiritual. Amén.、Sí. Un día usted vino, usted un día vino y oyó y creyó. Oyó y creyó. Creyó la palabra. Al momento de creer esta palabra, él purificó su corazón. ¿Sí o no? a el que y o dijo amén, también. e l se lo purificó para siempre, de una vez y por todas. Escuche e t o De la misma manera que después de aquella primera purificación que lo introdujo oficialmente al sacerdocio, Arón no tuvo que recibir más purificación por aquella fue, porque aquella fue completa y suficiente. Así en el mundo espiritual. El, al momento en que usted c e y ó la palabra, Jesús lo purificó. Jesús le, le purificó su corazón y usted no necesita más esa purificación, porque con ella fue constituido sacerdote de los bienvenidos, e r de los cuales Jesús es el sumo sacerdote.、Bien. Ahora bien, de la misma manera que antes de ofrecer sacrificio a Arón tenía que purificarse, así también nosotros tenemos, necesitamos, necesitaremos constantemente otras purificaciones. Pero no para hacernos sacerdote, sino para ministrar como sacerdote. Amén. Ahora bien, Aarón, para ser introducido la primera vez en el sacerdocio, además de la sangre y del agua, necesitó ser ungido con el aceite de la unción. No era un aceite cualquiera, era el aceite de la unción. Con Como, es, como ese, no había otro aceite. Y estaba prohibido hacer o copiar. Amado, concluyo y hago un resumen. Apliquemos el principio que les he enseñado a este punto. Recuerda lo que dije: lo natural nos, nos muestra lo, lo espiritual en perfecta unidad. Así que si Adón, para iniciarse como sumo sacerdote, necesitó entrar en contacto con una unción especial, hecha con un aceite especial, así usted. Para ser iniciado al sacerdocio espiritual necesitará ser ungido con este aceite único y especial. ¿Quién o qué aceite es este? Según dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, a m a d o u n o a los otros, e n l a ñ a b l e m e n t e de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, Observe mediante el, el Espíritu. Es decir, las dos j a c o b e el Espíritu Santo, es, es el aceite.、Amén. Hay otra escritura para ella. Primero de Juan, Primero de Yohanan, 2:27. Dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece r en Él. 1 Corintios 12,13.12 Corintios 12,13.Ya Cor 12, estoy finalizando más.Dice:「porque por, por un solo Espíritu fuimos t o, o d A bebé de un mismo espíritu, o sea, h m a n o por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué bautismo es este? Bautismo es la traducción griega de hebreo purificación. En hebreo no existe bautismo. t i Sin m o s purificación. Alón tuvo que ser purificado con tres elementos: agua, aceite y s a n g r e p a r a qué? Para ser iniciado y constituido como ministro del primer pacto. Allí en el templo natural. Usted también necesitará las tres cosas para. Ser iniciado y constituido como ministro de la segunda alianza, la que nos no habla, Gemías 31, 31. Usted necesitará un encuentro primario, único y permanente con la palabra. Usted necesitará un e n c u e n t r o Primario, único y permanente con el r u a Jacóes. Usted necesitará un encuentro primario, único y permanente con la sangre de Jamara de Yeshua j a m a s i a Una vez que usted es purificado con la sangre, con la palabra y con el Espíritu Santo, usted es apartado, iniciado, introducido y constituido en sacerdote de, segundo, de la Segunda Alianza, cuyo gran,、eh, como sumo sacerdote,、eh, perdón, como cuyo、eh, gran sumo sacerdote es Yeshua. Usted no necesitará más esta purificación. Esta purificación no es para hacer a alguien para ministrar, sino para constituirlo e l ministro. Ahora bien, de la misma manera que Aarón y sus hijos, luego de haber sido constituidos, Como familia sacerdotal en el mundo natural, necesitaron purificarse antes de realizar algún servicio en el templo natural. Así también nosotros, antes de realizar algún servicio al Señor, necesitamos purificación. ¿Cómo fue purificado Aarón para o f i c i a r en el templo los sacrificios naturales? Él necesitó entrar en contacto siempre con agua, entrar, entrar en contacto siempre con sangre y entrar en contacto siempre con aceite, con los tres elementos. De la misma manera. Una vez constituido, iniciado y establecido como ministro del nuevo pacto, usted constantemente necesitará el poder de la palabra, el poder de la sangre de la c i u d y el poder de la r o e a cruz para ministrar al Señor. Eso es, que, eso es lo que explica que, además de la palabra, De la primera palabra que usted creyó el día de su salvación, usted necesita ahora seguir alimentándose con esa palabra. No para salvación, ya lo fue, pero para ministrar ahora apropiadamente. Esto es lo que explica que además del poder. de la sangre de Jesús que le, re, le rescató de la primera vez que usted creyó en él, usted necesita seguir bajo la protección de esa sangre. No para salvación, ya lo fue, pero para militar ahora p r o p i a a m e n t e Obviamente, si usted creyó genuinamente, si usted no creyó genuinamente, no puede haber sido salvo. ¿Ok? No para salvación, porque ya lo fue, se lo hizo genuinamente. Esto es lo que explica que, además de la unción inicial que usted recibió del Espíritu para constituir constituir el ministro del nuevo pacto, porque necesita ahora continuar recibiendo. Funciones y manifestaciones y llenuras del Espíritu Santo para operar apropiadamente en su ministerio del nuevo p a c t o Se va a saludar.